...laboratorio desde hace 20 años, tampoco es tan loco, y Elon Musk tiene, no sé, como 40 millones, 500, no sé, cualquier cantidad de seguidores en Twitter, y le empezaron a pegar porque lo adoran a Elon Musk, quieren que, que le vaya bien y lo consideran un tipo eh, que val cual vale la pena apoyar y demás, que es el mismo tipo que hablábamos hace un par de semanas, <coughs> que, que que salió a responder a quienes decían que el golpe de Estado en Bolivia había sido por el litio, Y él dijo, vamos a sacar el litio de donde querramos, así que jódanse. Claro. Eh, sí, sí, sí. Porque él necesita mucho litio para sus autos eléctricos y el 90% de las reservas mundiales, una cifra así, está en Bolivia, Chile y Argentina, pero sobre todo en Bolivia. Bien, bien. Interesante, ¿eh? Vamos a, a ver cómo cómo sigue. Bueno, Magnani, le mandamos un gran abrazo, compañero. Y bueno, eh, bendito será el día, eh, ese maldito día hermoso, como dirían los redondos, en que podamos navegar juntos, ¿eh? Ojalá. Nosotros el, hacemos el, el asado, el manu pesca y bueno, usted conduce la embarcación. Sí, sí. Acá tengo una lista de, de, de promesas de asado, así que podemos sumar una más. Y, y cuando ustedes digan, se vienen se vienen acá y remamos un rato. Calafateamos el, el, el kayak. Vamos, vamos nomás. Abrazo esteban Un abrazo grande. Qué lujo, eh. La verdad tener compañeros así que te invitan a a una isla en el Tigre y, bueno, ¿cómo que no vamos a llevar la carne, Manu? Uh -huh. Por unos choricitas, un asado, un buen chimichurri, ¿qué tal, eh? Lógicamente, hermano. Qué gana de tener un calla para calafatearlo. <risa> La verdad me, me quedo con las ganas, ¿eh? no conocía el verbo y me, me interesó. Viste, que siempre se aprende algo nuevo. Bueno, Manu, cierre nomás. Muy bien, vamos a cerrar con música, se quedan con desde el barrio. La opción compañera, Claudio César Orellano, Fernando eh, Lautaro Fernández, Fernando Lautares, podría sí, sí, ser, ¿no? Sí, sí. Fernández, Lautaro Fernández y Leila Vitar. Nos vamos con lo prometido, Tony Ávila, cantautor cubano. Vamos a decir, de los que no tuvo los que los que no, no son tan conocidos fronteras afuera, ¿no? De, de la isla, lamentablemente, porque son artistas, en general los artistas cubanos son todos artistas de, de, de eximios, vamos a decir. Eh, el Tony Ávila sacó un disco que se llama En Tierra, es el disco que vos compraste allá en Cuba y tenía un hit, vamos a decir, un corte de difusión polémico además para, para los cubanos, que es Balsero, un temazo maravilloso que justamente el que ya estoy poniendo para despedirnos. Así nos despedimos, gente. Buen miércoles. Les hablaba recién el Manu Rivas. Aquí Lucas Molinari. Abrazo también para el querido Pablito Rodríguez y el Piranha. ¿eh? Y así nos vamos con esta música de Cuba. Dale. En un madero con poliespuma, allá por el mes de enero, que no salió de Sevilla, que no era un gran bucanero, no tenía brújula ni astrolabión. Y mucho menos dinero. Oye bien, que bien. Tengo un amigo valsero que estuvo en la frontera cantando Guantánamera y el manisero. Dejó un amor en la arena a nombre de la fortuna y con ese combustible se fue a la Yuma. No son problemas jurisdiccionales. Sólo tenía sueño de ultramar Nunca le dijo Castro a Fidel Sólo era un personaje sin papel Que se tomaba en serio lo de Izar La vela que a su juicio le harían bien A su bolsillo A su escalera Y a su nivel Es tan antiguo aquello de emigrar el hombre siempre alguna vez partió Amén de su gobierno y de su estatus quo ¿Cómo le pongo al gato el cascabel? Yo que me quedo en este litoral No es mi enemigo todo el que se fue A su bolsillo A su escalera Y a su nivel Tengo un amigo balsero de donde crece la palma tuve esperanza en el bombo y perdió la calma y aquí me ven con el vídeo Valdés sé que hay un pato Donald por allá que nunca entenderá como a Valdés con ese inglés son tantas las manera de emigrar y ya lo dijo Fran alguna vez a cuenta y riesgo yo me quedaré Mi bolsillo, con y mi escalera Y a mi nivel Y dice el coro Que se vaya, que se vaya Que se quede, que se quede caminado Lo malo son los extremos Aunque la nave no llegue Aunque la nave no llegue Aunque sosobre en el mar El hombre siempre ha de aquí y del más allá o ya que se vaya que se quede, que se quede, o si quiere que se quede quiere que se quede Los malos son los extremos aunque la nave collee no Aunque la nave no llegue, óyelo bien y se vaya, que se vaya, que se quede, que se quede Ahí na' más Lo malo son los extremos, aunque la nave no llegue Llevo la música adentro, el alma y el corazón Yo te canto un son en Cuba Y en la Yuma un rock and roll que dice mi mamá Mi sire, yo quiero vivir, so suru, he mojada la vuelta, zundo, chate en un barquito, so suru, pero yo quiero virar pa Cuba, pa cantar ese corito que dice así, que se vaya el que se vaya, repítelo, que se quede el que se quede, oye cómo va, nunca los no estemos aunque la nave no llegue, aunque la nave no llegue 9.3 radiográfica En Movimiento Noticias Política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 10 y 11 de la mañana, bienvenidos, bienvenidas. 10 grados 6, la temperatura llueve copiosamente sobre la ciudad de Buenos Aires. Un cielo gris, un cielo que nos va a tener así por lo menos lo que resta de la jornada de este día 2 de septiembre del año 2020, del interminable 2020, que todavía tiene un trecho por delante con toda esta situación que eh, se agrava día a día. Esa es la, la realidad, se agravan los números. Sin embargo, se sigue adelante. Hoy vamos a tener algunas eh, novedades en términos económicos. Ayer hubo una discusión fuerte en el Congreso de la Nación por la irresponsabilidad de la oposición de Juntos por el Cambio. Está Nicolás Mogia en la operación técnica. En un ratito ya, Leila, a evitar con nosotros que hay un bueno los problemas de acceso a la Ciudad de Buenos Aires la tienen demorada. Mi nombre es Lautaro Fernández y le damos la bienvenida, como todos los días, a Claudio Orellano. Claudio, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo andamos, Laucha? ¿Qué decís? Eh, Nicolás, un abrazo, un abrazo grande. Bueno, acá te voy a contar algo. Ayer llovió en Córdoba, te bueno, diría curiosamente por la noche, después de seis meses prácticamente, eh, cuando salí ayer eh, esta madrugada, va. Uh -huh, a la sí. una de la mañana te digo que me daban ganas de quedar en casa, porque no solamente que llovía, sino que hacía un frío de locos. Y cuando regresé esta mañana a cinco y media, hacía un grado de sensación térmica. Estaba en 4,9 la temperatura ponele, un grado de sensación térmica. No ha modificado mucho, hoy vamos a tener un tiempo muy frío. Ahora ya se hable de una máxima de 15, estaba prevista una de 18. En este momento tenemos 6,2 grados. La sensación térmica por efecto del viento, que es del sudoeste a 11 kilómetros, es de 3,9 grados. 9 Y la visibilidad reducido por lloviznas y lluvia, ahora paró, digamos. Uh -huh